Estamos leyendo juntos la palabra de Dios, la Biblia, capítulo 12 del libro del e v í t i c o capítulo 12. Habló Jehová a Moisés diciendo: h Abra a los hijos de Israel y diles, La mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda siete días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circundará al niño. Maselia permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija será inmunda dos semanas, conforme a su separación. Y sesenta y seis días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, Traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que d i r e a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos. uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia.